Inesperanzas De algo que podría sanar Su enfermedad Se arrastraba por las calles De sufrimiento Porque no podía ocultar Su gran dolor hoy hablar de que Jesús Sanaba enfermos Y que ese día por el pueblo Kristus se va acercando Y de su adentro saco fuerza y senso Parte de la multitud que iba adelante Le reprendía para que no hablase más Pero sin importarle nada siguió clamando Para que Jesús de él tenga piedad Deteniéndose Jesús les dijo Traedle a mi presencia Y Jesús le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo, Señor, que reciba la vista. Entonces Jesús le dijo, recibe tu fe, te ha sanado.